La rosa orgullosa Una vez, en un desierto En el que no sobrevivía nada Ocurrió un milagro Brotó una preciosa y cautivadora rosa Era un pequeño capullo Que se convirtió en una pequeña flor Aunque aún no tenía todos los pétalos Era la cosa más hermosa Que jamás nadie había visto Justo al lado de la rosa crecieron dos cactus Se llamaban Ted y Mos Ted era un cactus bajito y Mos era alto Tenían una forma peculiar y estaban encantados de tener una rosa entre los dos ¿No es mágico tener una rosa entre nosotros? Claro que sí, Ted, claro que sí Oye, ¿por qué no llamamos a Magic? ¡Oh, es un nombre precioso! ¡Magic! Y así, la preciosa rosa se llamó Magic Magic no era una rosa corriente y los dos cactus lo sabían muy bien Crecía lentamente para una flor común Y para alegría de Ted y Moss... Parecía que se quedaría allí mucho tiempo. Como niña, Magic era la más traviesa. Solía pinchar a Moss y echarle la culpa a Ted. ¿Quieres parar ya, Ted? Es un truco viejo. ¿Qué truco? ¿Estás hablando de que bebo el agua almacenada dentro de mí? No es un truco. Así es como sobrevivo. ¡Sigue bebiendo el agua de tu interior! ¡Eso es todo! ¡Qué asco! ¡Eso es asqueroso! ¡Haz lo que quieras, pero deja de hablarme y pincharme! ¿Pincharte? ¡Caramba! ¿Te has vuelto a quedar dormido con los ojos abiertos? <risa> ¡No te atrevas a jugar esa carta! Solo fue una vez y estaba cansado! ¡Sí, claro! ¿Cansado de qué, genio? ¿De estar de pie en medio del desierto? ¿Por qué no vas a pasear? ¡Tus raíces, tus reglas! Oh, ¡Solo deja de pincharme, ¿vale? ¡No te estoy pinchando! ¡Deja de soñar con los ojos abiertos! Los cactus discutían durante horas por eso. Ninguno acusaba a la pequeña e inocente Rosa. ¡Eh! <risas> Tanto Ted como Moss, como eran cactus, tenían agua almacenada en su interior Le daban agua a Magic para ayudarla a estar sana Los dos querían mucho a Magic y nunca le decían que si no bebía suficiente agua, moriría Pasaron los meses y Magic creció Floreció convirtiéndose en la flor más bonita de la Tierra Tenía capas y capas de pétalos y un color rojo brillante Sorprendentemente, era más alta que Ted Pero seguía siendo más baja que Moss Los dos cactus estaban muy orgullosos de su Magic Sus raíces crecieron bajo el suelo Y le ayudaban a mantener una postura erguida en la superficie Moss le daba una ducha cuando se la pedía Y Ted abría con todo su amor sus ramas y le dejaba beber agua cuando tenía sed Nada cambiaba, adoraba a sus dos amigos Pasaron los meses y el desierto tuvo por fin un visitante Era un turista en un camello ¿Cómo? ¿Una rosa en el desierto? Es lo más mágico y bonito que he visto en mi vida El turista se acercó a examinar la flor Después sacó un cuenco de agua y lo colocó delante de Magic Debes de estar sedienta, pequeña flor Un momento, iré a buscar mi pulverizador Es hora de darte un baño Pero Magic no estaba escuchando Estaba maravillada por lo que veía en el cuenco de agua Era su reflejo Soy la flor más bonita, sin duda. Mira esa postura tan recta. ¡Oh, qué rojo más brillante! Los pétalos tan gruesos. Soy maravillosa. Todo este tiempo creía que era como te dimos. Moss. Creía que los necesitaba, pero no. Ellos me necesitan a mí. Tienen un aspecto más atractivo. El turista encontró su spray. Lo sumergió en el cuenco de agua y roció unas gotitas a Magic Las gotitas le daban a Magic un aspecto todavía más mágico ¡Caray! ¡Caray! ¡Miradme! Oh, ¡Esta flor es preciosa! ¡Oh! ¡Gracias extraño! Seguro que me darán una gran recompensa si arranco de raíz esta flor y me la llevo. Te encantaría ver la ciudad, ¿verdad? ¿La ciudad? ¡Claro que me gustaría ver la ciudad! ¡Oh! ¿Y esa herida en el tallo? Oh, deben de ser estos cactus. Mereces estar en un jardín a salvo. Y que todos vengan a verte. El turista no sabía que la herida era porque Magic tenía que inclinarse para beber agua de té. Tampoco sabía que probablemente no sobreviviría si la arrancaban de raíz y la sacaban de su origen. Vamos, déjame arrancarte de raíz. Pero los cactus lo sabían. Sabían que la ciudad estaba lejos, muy lejos. Magic era una flor mágica, pero solo era una rosa. No podría sobrevivir el largo viaje a través del árido desierto. Sabían que al arrancarla de raíz, Magic no viviría mucho tiempo. Sin pensárselo dos veces, pinchaban al turista cuando se acercaba a arrancar la rosa. ¡Ah! ¿Cómo os atrevéis, estúpidos cactus? Enfadado y dolorido, El turista golpeó a Moss Pero como era un cactus No le hizo ningún daño Pero el turista se lastimó mucho con las espinas ¿Quién es ahora el estúpido humano? Así se hace Mossy El turista no oía al cactus riéndose de él Pero imaginaba que estaría riéndose Esto lo enfureció aún más Y le dio una patada a Ted Pero una vez más ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Oh! ¡No puede seguir así! El turista compungido se sentó en su camello y se fue. Teddy y Moss no paraban de reírse, pero Magic no se reía. ¿Cómo os atrevéis? ¿Por qué estáis tan celosos de mí? ¿Celosos, Magic? ¡No entiendes nada! ¡Te llevaba solo por su propio interés! ¡Te habría cuidado! ¿Quiénes sois para decidir qué es bueno para mí? Los dos sois unos cactus feos. Soy la flor más bonita de este planeta. ¿No lo habéis oído? Debería estar protegida en un jardín para que la gente viniera a verme. ¡Magic! No estés tan orgullosa de ti misma. ¿Por qué no? ¿Qué tenéis vosotros de especial? ¡Ay! ¡Podemos almacenar agua durante años! ¿Cómo crees que sobrevives? Pero Magic no escuchaba Seguía quejándose e insultando a los dos cactus Juró que nunca volvería a inclinarse a beber agua de Ted No quería herirse su precioso cuello ¿En serio? ¿No volverás a beber agua? Vale, Ted, ya hemos hecho suficiente por ella Ahora que se arregle ella sola Los dos cactus dejaron de hablar con Magic Estaban muy enfadados por ese comportamiento tan arrogante Que había mostrado de repente Magic estaba muy contenta los primeros días El agua de sus raíces estaba usándose para mantenerla fresca No miraba para ninguno de los cactus Y siempre estaba arqueada pero una semana más tarde empezó a debilitarse. Intentaba mantenerse recta porque no quería mostrar su debilidad a los cactus. Pero como toda el agua de sus raíces se había acabado, su interior la delataba y empezaba a jadear. ¡Magic, no seas orgullosa y bebe agua! ¡Sí, Magic! ¡Seguirás siendo la flor más bonita tras beber agua! ¡No! ¡Yo no me inclinaré! Ay. Oh. Transcurrió otro día y Magic estaba completamente inclinada. Estaba mareada y débil. Empezó a llorar. Oh. ¿Por qué me está pasando esto? Porque necesitas agua para sobrevivir, flor orgullosa. Por favor, déjanos ayudarte ah, ¿Aún queréis ayudarme? No quería inclinarme, pero la naturaleza me ha obligado ah, Me he dado cuenta de mi error He sido malísima con vosotros dos Me merezco esto Lo siento mucho Sin perder un momento, Ted y Moss rociaron agua sobre Magic Llevó su tiempo, pero Magic por fin se volvió a enderezar oh, Lo siento mucho, ¿podréis perdonarme? <risa> ya estás perdonada, nuestra pequeña Magic Las tres plantas eran otra vez felices Magic había reconocido sus errores El orgullo es una emoción muy cara Si estamos demasiado orgullosos de nosotros mismos, debemos de estar preparados para pagar un alto precio.